Hablábamos recién de los alimentos, ahora vamos a hablar del de derecho A acceder a un techo digno y en condiciones razonables. Ayer、eh, los diputados y diputadas、eh, del PRO, del Macrismo, se juntaron con el Colegio de Martilleros y salieron ahí nomás con un comunicado a cruzar el proyecto del diputado Espartaco Marín, que plantea la intervención del Estado en el mercado de los alquileres, en el mercado、eh, de las inmobiliarias,、eh, creando algunos espacios como、eh, la Oficina para Defensa del Inquilino. Bueno, Y, otro, y Otros este, planteos que prevé el proyecto. Vamos a conversar unos minutos con Espartaco Marín. Muy buenos días, Espartaco. Cintia, buen día. ¿Cómo les va a todo el equipo y a la audiencia? Bueno, ¿cómo recibiste estas críticas al proyecto? No, la verdad es que primero me parece que hay que leerlo. Yo no sé si tuvieron el acceso, porque además no, no está presentado, ¿no? Entonces es, una, es un proyecto que todavía no fue presentado. Yo creo que hay que leerlo y una vez que se detengan a, a leerlo, bueno, podemos debatir el, el, el contenido, d i s c u t a r y ver los intereses que se defienden en cada caso. No está claro cuál es el interés que nosotros pretendemos defender, como también está claro cuál es el interés que pretende defender el pro, d i o s esos son, son honestos los muchachos, ¿no? Digamos.、Eh, yo decía que, que hay un dicho que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Bueno, acá pareciera que es al revés, hay que pegar al dueño para que aparezca el chancho, ¿no? Digamos. Yo creo que en este caso lo que es peor es que no se le p e g a al dueño. a p a r e s e el chancho sin p e g a r s e al dueño, porque el colegio de m a r t i l l e r o con el cual estuvimos reunidos. ¿Vos también te reuniste con el colegio? Sí, claro, con el colegio, con la Cámara Inmobiliaria que se manifestó a favor del proyecto públicamente hace dos días en un diario、eh, provincial. Entonces resulta insólito ¿no? que la Cámara Inmobiliaria se m a n i f i e s t a a favor de un proyecto que, según el PRO,、eh, pretende intervenir e l mercado inmobiliario y agravando impuestos y todo lo、uh -huh. que sabemos que nos dicen. ¿no?、Uh -huh. eh, entonces, yo creo que en este caso, lo que, lo que habría que hacer primero es leerlo, después sentarse a debatirlo y después presentarlo como cualquier proyecto. Y te, te decía recién que estuvimos con el Colegio de Martilleros que no solo no manifestaron preocupación, Cosa que pareciera dar por sentada el diputado del PRO, sino que además hicieron aportes al proyecto. Aportes,、uh -huh. por ejemplo, de créditos para aquellos propietarios que hoy tienen、eh, viviendas en alquiler permanente, puedan ampliar esa oferta. Porque lo que persigue el proyecto nuestro, para que la gente lo entienda fácilmente, es incrementar la oferta de viviendas en alquiler permanente. ¿Por qué incrementar? Porque creemos que escasez. Porque, porque creemos que también hay una situación compleja como los índices inflacionarios, y porque creemos también que hay una situación que se agrega a esto que es la rentabilidad de las viviendas en alquiler temporario, que antes no existía y ahora sí. Es decir, un propietario que tiene un departamento en alquiler va a ganar en una semana lo mismo que ganaría en un mes si lo tiene en alquiler permanente. Si lo alquilo por día, gano lo mismo en una semana si lo tengo ocupado todo el mes de lo que lo ganaría. En, en, en un mes. Entonces,、uh -huh. estas circunstancias que hoy existen tienen que ser contempladas en una legislación moderna que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler permanente y de esta manera este, se crea la posibilidad que los inquilinos tengan mayor oferta. Por otro lado, también persigue un sistema de garantías estatal. Yo no creo, no me animaría a decir que están en contra de un sistema de garantía estatal que le permita a los inquilinos. Acceder a, una, a un contrato de alquiler cuando no tienen recibo de sueldo provincial, municipal o nacional,、uh -huh. que es lo que casi siempre se le exige al inquilino. Una,、no、una, una, una suerte de fogapán, pero para, para alquileres. Claro, digamos, este, lo mismo que hoy sucede con las pymes para acceder a créditos. Bueno, que la provincia vea de qué manera puede garantizar este, para aquellos inquilinos que no tienen una propiedad real, que a veces se、uh -huh. les exige. Si tuvieran la propiedad real, no estarían alquilando. Que no tienen un recibo de sueldo. Digamos, yo soy monotributista. ¿Qué pasa? No puedo alquilar. Digamos, me parece que primero hay que detenerse y leerlo. Después también decir que hay una ley nacional de alquileres que fue impulsada por dos diputados del PRO, que es、eh, criticada por ser intervencionista en el mercado. Pero eso lo hizo una ley impulsada por Lipovetsky y w o l dos diputados nacionales del mismo partido. De, de quienes pretenden criticar una posible ley provincial,、uh -huh, ¿no? Entonces,、uh -huh. bueno, me parece que hay muchas cosas para debatir y me gustaría hacerlo en la sala de comisiones de la Cámara y no por los medios. En el comunicado, el pros o s t i e n e que tu proyecto eh, es eh, parecido o está relacionado a los que ha presentado Juan Grabois en, otros, en otras provincias.、Eh, yo creo que los, los omnibula la, la, la, el año electoral, ¿no? O sea, Parece que están mezclando tera con manzana. digamos. Yo, en esto lo que, lo que analizamos fue iniciativas de ley en otras provincias, por ejemplo, inclusive por ejemplo, en j e e m p l o Capital Federal. Que mirá, que, mirá lo que se da, ve en Capital Federal. Capital Federal, los muchachos que son tan、eh, defensores del mercado inmobiliario y están en contra del que la v a n e n impositivo, bueno, en Capital Federal hay un impuesto a las viviendas ociosas para que se pongan en alquiler. Bueno, acá ni siquiera tenemos mayor gravamen impositivo para las viviendas ociosas. Acá hacemos un incentivo fiscal para que ellas viviendas se pongan en alquiler permanente. Porque evidentemente en Capital Cero no ha funcionado este sistema, ¿no? En Capital Cero tienen mayor problemática, inclusive, de la que tiene la Pampa en relación a la escasez de oferta de viviendas en alquiler permanente. Entonces, lo que hemos hecho es analizar las iniciativas que hay en distintas provincias. Sobre esta temática, la hemos volcado en un texto y las estamos circulando a todos los actores involucrados: Federación de Inquilinos, Cámara Inmobiliaria, que d i o su ok, Colegio de Martilleros, este, con el IPAP, nos hemos juntado con el gobierno. Estamos trabajando, digamos, no n、no、opinamos o、uh -huh. sobre textos de otras leyes, lo que hacemos es laburar. Y eso, bueno, me gustaría que acompañen en ese trabajo los compañeros de la Banca del p e r o c u á n d o van a presentar este proyecto en la Cámara? Bueno, una vez que. Reunamos el consenso de la mayoría de los actores involucrados y, una vez que tengamos también el ok de nuestro gobierno, porque el dato más importante del proyecto creo que es el sistema de garantía, ¿no? Y,、claro. y ahí tenemos que ver cómo se financia, cómo se configura. Nos vamos a juntar con f o g a p a m que si bien es otro fondo de garantía, pero ver cómo funciona en ese caso para ver si se puede hacer un sistema similar en, en alquileres. Una vez que tengamos los consensos necesarios, lo presentaremos. Muy bien.、Eh, para eso. Seguimos trabajando en el tema. Gracias, Espartaco, por estos minutos. Ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí conversábamos con el diputado por el FREJUPA, Espartaco Marín,、eh, que es、eh, quien está impulsando un proyecto de ley para que、eh, la, la, el Estado intervenga en el mercado de los alquileres、eh, para generar ¿no? la vivienda para、eh, alquiler permanente. El artículo uno nomás del proyecto, yo he podido acceder al proyecto,、eh, pero obviamente esto ni está presentado, es un borrador, por eso el PRO sale a. A cuestionar apenas un, un borrador que se está trabajando,、uh -huh. pero que sí, entre sus puntos salientes, tiene la creación de la oficina de defensa al inquilino y la inquilina, y eso es re, re importante porque hoy cualquiera que alquila no tiene a dónde ir a plantear、eh, la, los abusos que suceden.、Eh, se va hasta la oficina de defensa al consumidor y a veces le dan pelota y a veces no. Entonces está buenísimo que se cree en principio una oficina, este fondo de garantías estatales para quienes no tienen、eh, un recibo de sueldo que este, pueda、eh, servirle de, de garantía en el contrato o un amigo que le preste un recibo.、No、toda la gente cuenta con eso. Esto se da en un contexto bastante adverso porque trascendió la semana pasada que desde el Gobierno Nacional, al menos、eh, esto fue publicado en el diario página 12, El ministro de Economía Sergio Massa tendría la ambición de volar la ley de alquileres. Claro. La ley que fue, creo que fue sancionada en el 2020 y que estableció, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con los contratos, sobre todo, contratos de alquiler de tres sí, años, no, no los aumentos establecidos. Claro, que establece es el índice de aumento、claro. anual y el, el plazo mínimo de. Que pasó, pasó de dos a tres años. Bueno,、eh, aparentemente el gobierno、eh, quiere bueno, darle de baja esta ley. Eh, hay tensiones que se generan entre los inquilinos, la Federación de Inquilinos, el sector de las inmobiliarias. Las inmobiliarias quieren que esto pase por el Congreso, que no sea un simple decreto. Y por supuesto, quienes alquilan en la República Argentina, que se cuentan de a cientos de a miles, están pidiendo por favor que no se vaya para atrás en una ley que fue recontra, pero recontradiscutida en las dos cámaras. Son 5 millones de personas que alquilan en el país. ¿Qué tal? La ley prevé que. Se registren estos alquileres en la AFIP.、Uh -huh. Hay apenas 100 mil contratos de alquiler registrados en la AFIP. Un recibo de morondanga te dan cuando pagas el alquiler. Ya venimos.